Viernes 28 de junio de 2013, esto es Berrio Noticias, el informativo de Berrio y Riatía, y comenzamos con una noticia muy pegada a la actualidad, al día de hoy. Así es, y es que hoy se celebra en todo el mundo el Día Interne Internacional del Orgullo LGTB. Coincidiendo con esta efeméride, el Pleno del Ayuntamiento de Berrio acordó por unanimidad en declarar nuestra localidad municipio libre de homofobia, bifobia o transfobia. La petición, presentada en el Pleno del pasado miércoles, corrió a cargo del Grupo municipal del PSN, y escuchamos ahora a su portavoz, Pilar Moreno. Entonces, el Ayuntamiento de Berriozar, reunido en pleno, acuerda por unanimidad, declarar al Ayuntamiento de Berriozar municipio libre de homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia. El pueblo de este municipio y sus cargos institucionales democráticamente elegidos, queremos desterrar de la misma toda acción que suponga el más mínimo desprecio a la vida, a la integridad física y a la dignidad de las personas, cualquiera que sea su opción sexual o su identidad de género. Consideramos que lo dicho es parte integral y troncal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo respeto resulta vital para una convivencia en paz y armonía. Sepan quienes agreden o menosprecian a una persona por su opción sexual o por su identidad de género que cuentan con el rechazo de este municipio. Sepan las personas agredidas o menospreciadas por su condición sexual o su identidad de género que cuentan con la solidaridad de este ayuntamiento y sus instituciones eh, dependientes. Focado el incendio declarado en una nave industrial del polígono Plaza Ola en Einstein. Efectivos de bomberos consiguieron sofocar ayer por la tarde un incendio declarado en una nave industrial del polígono Plaza Holand de Aizoain. Según ha informado el gobierno de Navarra, hasta el lugar se desplazaron bomberos de los parques de Iruña y del parque central, así como una ambulancia SAMU en prevención. También acudieron a agentes de policía, de la policía foral, y el incendio en el que no se registraron heridos afectó a material almacenado en la nave y a, también a una oficina. No fue preciso desalojar las naves contiguas al lugar del fuego cuyas causas todavía se están investigando. El proyecto de traperos de Maús en Berriozar, declarado inversión de interés foral. La planta de elaboración de hortalizas pasteurizadas por la empresa Hermanos Tirauqui Díaz en Tudela y el nuevo centro de la Fundación Traperos de Maús en Berriozar para ampliar las actividades de gestión de residuos fueron declarados o han sido declarados esta semana por el Gobierno de Navarra como inversiones de interés foral. El proyecto de traperos de Maús, que desde hace 40 años se dedica a la inserción de personas desfavorecidas y a la agricultura de residuos plantea la construcción de una nave de 13.000 metros cuadrados en Berriozar con una inversión de 3 millones y la creación de 17 puestos de trabajo. En 2012 los traperos de Maus recogieron unas 8.500 toneladas de residuos con un nivel de recuperación o reutilización del 85% y ahora realiza su actividad económica en el Centro de Recuperación y Reciclaje de Sarasa en una nave de 3.000 metros cuadrados que limita su crecimiento. Por ello por lo que quieren construir una nave de 13.000 metros cuadrados en Berriozar y es por lo que el gobierno de Navarra ha decidido premiar esta iniciativa eh, declarándola inversión de interés foral. Actualmente trabajan en la gestión de residuos 186 personas, un 70%, un 70 de ellas en riesgo de exclusión social y un 25% discapacitados. Eh, empiezan a preparar la semana de euskera. Así es, los colectivos euskalzales de Berriozar y las personas interesadas aunaron sus fuerzas ayer para preparar una semana del euskera llena de novedades. Este grupo se reunió ayer a las 8 de la tarde en el Euskalteguía Alzalor y empezaron a preparar lo que será la semana del euskera, que como viene siendo habitual, se celebrará en el mes de septiembre, pero es justo antes de las vacaciones estivales cuando se cierra la mayor parte del trabajo. Y hablamos ahora de deportes. Destacados futbolistas de élite se dieron cita ayer en Berriozar. Así es, fue en el marco del campus de fútbol organizado por Berri Quilán, al que ayer acudieron los jugadores osasunistas Raúl García y Pachi Puñal y la Berriozartagria del Barcelona, Marton Zue. Precisamente hoy concluye la primera tanda de este campus de fútbol. El segundo grupo comenzará los entrenamientos el próximo lunes, mientras que los dos últimos lo harán en la segunda quincena de julio. BKE Menditaldea irá a la Peña de Haya el próximo sábado. La sección de montaña de BKE ha organizado para este sábado, para mañana mismo, una salida montañera a la, peña, a la Peña de Haya de 837 metros. Esta excursión corresponde a la programada para el mes de junio y la salida se efectuará a las 7 de la mañana desde el frontón Lanceluce. El 3x3 de streetball de baloncesto se traslada este sábado 29 de junio. Así es el campeonato de 3x3 de streetball. Memorial Antonio Vázquez de baloncesto se ha retrasado, se ha trasladado al próximo sábado a mañana 29 de junio. El plazo para inscribirse eh, concluye hoy a las 2 del mediodía y aquellos que ya estaban inscritos no será necesario que vuelvan a hacerlo. hablar ahora de la información meteorológica pero antes una pequeña aclaración y es que cualquiera que haya escuchado este informativo durante toda esta semana pensará que la previsión meteorológica la hemos, hemos ofrecido la misma durante todos los días no es cierto hemos hecho una distinta cada día lo que pasa es que las previsiones son similares día a día pues así es y hoy toca más de lo mismo yo eh, <risa> toca más de lo mismo porque brumas y e nieblas matinales cielos poco eh, o parcialmente nubosos vientos flojos a moderados del norte este y como hemos dicho temperaturas sin cambios. Es decir, lo que hemos dicho durante los últimos dos o tres días eh, un poco más de lo mismo y temperaturas agradables aunque no calurosas como en eh, los últimos días. Como para llevar un jersey <risa> Bueno, pues eh, es que ricasco Xavi por esta eh, previsión meteorológica. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzquiplaza.net